Son las 7, las 6 en Canarias. Matinal Cadena Ser. Con Enrique García. Hola, buenos días. La justicia decide este domingo si Madrid mantiene las elecciones el 4 de mayo o si siguen adelante la tramitación de las mociones de censura contra Isabel Díaz Ayuso. El Tribunal Superior de Justicia tiene sobre la mesa el embrollo jurídico de los plazos. Si se registró antes la disolución de la Cámara o las mociones de la izquierda, un asunto que tiene la política madrileña en una especie de stand-by, con toda la maquinaria preparada para entrar en campaña, pero con la izquierda dispuesta a defender y a sacar adelante la. Moción. Ángel g a v i l o n d o PSOE, Mónica García, Más Madrid. La moción de censura es complicada y por eso trabajaremos seriamente para aglutinar una mayoría, pero una mayoría de transformación. De regeneración de Madrid. Que vamos a hacer todo lo posible porque la señora Ayuso, sus políticas y el Partido Popular salgan de la puerta del sol. Es el último efecto del terremoto político que desató Ciudadanos el miércoles con el anuncio de una moción en Murcia que sigue adelante, aunque de momento no salen los números para que prospere. En la región, Ciudadanos y PSOE se han reunido este sábado para abordar la estrategia y todo el mismo día en que los Naranjas han expulsado del partido a los tres disidentes, los tres diputados que se convertían. Casi a la misma hora en los nuevos consejeros del gobierno de la comunidad. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo. Y hacer guardar la confianza. Así como guardar secreto s de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. El Partido Popular da por cerrada la crisis en Murcia. El presidente López Miras lo zanjaba así. Los murcianos no podían ser rehenes del juego político de unos pocos. El espectáculo. Debe terminar ya. Por lo que, pero lo que no termina son las réplicas de la crisis en Ciudadanos. El senador y responsable de la organización del partido con Albert Rivera, Fran Herbías, salta del barco en medio del tsunami y ficha por el Partido Popular. Además, acusa a Rimadas de ser una amuleta del sanchismo. La coordinadora del partido en Murcia lo acusa de estar detrás de los t r a n s f u g a s que han apoyado al PP. Así que Roma a veces sí paga traidores en contra del famoso proverbio latino. En nuestro país caen los contagios, aunque a un ritmo inferior del de las últimas semanas. Importante descenso en Andalucía, 800 positivos frente a los 1.200 del sábado pasado. Y la comunidad valenciana ha registrado cuatro fallecidos. Es el número más bajo desde mediados de octubre. Y el alivio en los contagios se va a reflejar desde hoy en las calles de Baleares, porque desde este domingo, Alemania saca al archipiélago de su zona de riesgo. Algo que ya se está notando en las reservas turísticas. Vamos a Mallorca, Sergio z a b a l a Así es, este domingo entra en vigor el anuncio de este pasado viernes del Instituto Robert Koch de Virología, por lo que Baleares ya se prepara para acoger a sus primeros visitantes alemanes, empezando por los hoteles que ya registran reservas. No será hasta el próximo domingo, 21 de marzo, día en el que el turoperador TUI retoma las conexiones con las ciudades alemanas de Düsseldorf, Frankfurt y Hannover. Este hecho estaba previsto para el día 27, pero la noticia del Instituto Robert Koch ha acelerado el proceso. Al no ser considerada zona de riesgo, aquellos ciudadanos alemanes c o n s i d e r a d o Segunda residencia en el archipiélago podrán llegar ya. Eso sí, hay que recordar que toda persona no residente en las islas tendrá que aportar una prueba PCR negativa en origen en las últimas 72 horas. Y hoy se cumple un año desde que cambió todo. De un consejo de ministros extraordinario para decretar. El estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Un año desde que el gobierno decretó el primer estado de alarma por la pandemia. 15 días, decíamos, en ese momento. Entonces llegaron las calles vacías, las colas en los supermercados, las distancias y el estrés y cierta improvisación a veces en los hospitales. Los primeros días fueron extraños porque tampoco sabíamos muy bien cómo utilizar las EPIs, no, no había suficiente mascarillas. Recuerdo alguna vez que a, había una b a t a l l a Azul impermeable, otras veces unas b a t a s sin mangas y luego había que ponerse unas mangas de plástico aparte. Una pandemia que entró de lleno a los centros de salud y a los hospitales. En este matinal vamos a escuchar historias diferentes de esas primeras horas de estado de alarma y también la historia de un médico que se contagió esos días trabajando y que estuvo 17 días en la UCI. Es uno de los 125.000 sanitarios que se han contagiado desde entonces. Todas las secuelas que tengo es el resultado de esos 17 días que estuve en. En coma, porque perdí inclusive 30 kilogramos de masa muscular. Realmente el coronavirus ha trastornado completamente mi vida. Y la de muchos que siguen hoy en primera línea combatiendo a un virus que se ha llevado la vida, según las cifras oficiales, de más de 72.000 personas en nuestro país. Es domingo, es 14 de marzo. Hay más noticias que repasamos en titulares. Adriana Delgado, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Brasil alcanza un nuevo récord de fallecidos y Estados Unidos suma un nuevo récord en la vacunación. 1997 en un día es la cifra más alta de muertes que ha registrado Brasil, mientras en Estados Unidos han conseguido administrar cerca de 4.600.000 vacunas en un solo día. La Unión Europea pide diálogo en Bolivia y que sea su justicia la que resuelva la situación de la expresidenta g a n i n e Áñez. El alto representante para la política exterior en Bruselas, Josep Borrell, ha pedido a través de Twitter que se s o l u c i o n e s i n p r e s i o n e s políticas, mientras Naciones Unidas exige transparencia. Disturbios en Londres tras la vigilia por la muerte de una joven, supuestamente a manos de la policía. Un incidente que ha dejado al menos una persona detenida. Protestaban por la muerte de una mujer de 33 años desaparecida hace 10 días y cuyo cadáver fue encontrado el miércoles en un bosque de la ciudad de Aceford, a 50 kilómetros de Londres. Un policía está ya detenido, acusado del secuestro y asesinato de Sara. En deportes, el Atlético aprieta la liga. Tras su empate a cero ayer contra el Getafe, y hoy la cita del día está en Sevilla, hay derby sevillano, a partir de las 9 en el Sandy e s p i z j u á n Y en cuanto al tiempo, temperaturas agradables, pero habrá chubascos en el norte de la península. Ricardo García, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal Enrique? Buenos días. Cielos despejados en la mayoría del país. Espera, solo quedarán algunas nubes en el norte que podrían obligar a sacar el paraguas a vascos, cántabros y navarros. También podría llover, aunque de forma muy débil, en Galicia y en Cataluña, aunque ya entrada la tarde. En cuanto a las temperaturas, se mantienen por ahora, sin muchos cambios. Rondarán los 15 grados de media en todo el país, con mínimas en el Pirineo con 4 y máximas de 22 grados en el litoral andal. Pues así comienza este matinal ser con David Nieto en la dirección técnica y con Con Adriana Delgado en la producción. Son las 7 y 7. Las 6 y 7 en Canarias. Comenzamos. Matinal Cadena Ser. A lo largo del domingo, vamos a conocer cómo acaba el conflicto jurídico sobre la convocatoria de elecciones en la Comunidad de Madrid. El Tribunal Superior de Justicia retoma esta mañana las reuniones para decidir si suspende la convocatoria, que es lo que han solicitado los letrados de la Cámara Madrileña, que han pedido además medidas cautelarísimas. Según su criterio, se debería suspender para que se tramiten las mociones de censura que se registraron ese mismo día en el Parlamento Autonómico. Radio Madrid, Alfonso G.A.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 Que si son aceptadas, suspende los acuerdos de Isabel Díaz Ayuso de manera inmediata y sin posibilidad de recurso. Bueno, y con las elecciones en el aire, los partidos madrileños ya han puesto en marcha todo el engranaje de una campaña electoral que de momento sigue en el aire, almudena Lopesino. El PSOE ha respaldado a su candidato en Madrid. El reelegido Ángel Gabilondo ha calificado de irresponsable convocar elecciones en plena pandemia, pero cree que la comunidad necesita un cambio y, sobre todo, desvincularse de la extrema derecha. Y ese cambio significa también huir del populismo que quiere gobernar. Vinculado a la extrema derecha. En el Partido Popular acusan a Moncloa de querer gobernar con un mando a distancia cuando la realidad dicen es que ninguna región quiere un ejecutivo como el de PSOE y Podemos. Aseguran que el 4 de mayo Madrid lo dejará claro. Teodoro García e g e a es secretario general del PP. Vamos a decirle a Sánchez que Madrid, como el resto de España, no queremos ningún gobierno en miniatura de Sánchez e Iglesia en ninguna comunidad autónoma. Y se lo vamos a decir el 4 de mayo. Desde Más Madrid han insistido en que harán todo lo posible para echar a Ayuso y evitar que pacte con la ultraderecha. Mónica García es portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid. Ha pasado de tener un matrimonio de conveniencia con Ciudadanos a tener una cita íntima ¿no? con Vox. Y básicamente, desde Más Madrid, ya hemos dicho desde un primer momento que vamos a hacer todo lo posible porque la señora Ayuso, sus políticas y el Partido Popular salgan de la puerta del sol. Ciudadanos considera un error lo que ha hecho la presidenta Díaz Ayuso. Aseguran que ha provocado Un efecto dominó cuyas consecuencias terminarán pagando todos los madrileños. Y a los murcianos se ha dirigido el presidente López Miras tras su cambio en el gobierno. Ayer incorporó a tres consejeros, los tres ya ex de Ciudadanos, mientras que PSOE y el Partido Naranja siguen hacia adelante con la moción de censura, aunque no cuenten con apoyos suficientes. Vamos a Murcia, Juanjo Asensio. Buenos días. El Partido Popular da ya por cerrada la crisis abierta con la moción de censura que se presentó el pasado miércoles contra Fernando López Miras. Ya ha empezado a andar el nuevo Ejecutivo Regional después de la incorporación en el Consejo de Gobierno de los tres diputados expulsados de Ciudadanos. El presidente murciano ha agradecido el gesto de Isabel Franco de Valle Miguélez y de Francisco Álvarez de no seguir adelante con ello, aunque Partido Socialista y Ciudadanos siguen manteniendo para su votación en la próxima semana en la Asamblea Regional esa moción de censura, a pesar De que no va a prosperar. Gracias, gracias por anteponer el interés de todos, por sumar esfuerzos en la lucha contra una pandemia que estamos doblegando, pero en la que cualquier paso atrás tendría. Aterradoras consecuencias. La marcha atrás de estos tres diputados para no apoyar la moción de censura ha abierto una profunda herida en Ciudadanos, un partido que califica como un ejemplo más de corrupción la maniobra política del p p Murciano. El secretario federal de Coordinación Territorial del PSOE, Santos Serdán, asistió al Comité Regional Extraordinario de los Socialistas Murcianos, donde acusó a Pablo Casado de mantener la corrupción con transfugas y tamallazos. El nuevo PP de Pablo Casado, pues por mucho que le diga nuevo PP, es exactamente el peor PP. De siempre, el partido que oculta y mantiene la corrupción con t r á n s f u g a s y tamallazos. Ha añadido que, aunque una moción de censura es parte del juego democrático, el transfugismo y la corrupción no lo son. También ha criticado que el Partido Popular haya decidido romper el pacto antitransfugismo. Y otra consecuencia de este movimiento en Ciudadanos. El senador Fran Herbías deja su escaño y ficha por el Partido Popular. Dice que Ciudadanos ya no es parte de la solución. Lo justifica por su acercamiento a Pedro Sánchez. En una entrevista que publica esta mañana, el diario El Mundo explica que tomó la decisión hace semanas, antes de lo ocurrido en Murcia. Así que se va a incorporar, cuenta a este periódico, al equipo de organización del Partido Popular que lidera Ana Beltrán. Al margen de la política, un año después de la declaración del estado de alarma, los contagios en España siguen cayendo, pero a un ritmo más bajo que el de las últimas semanas y con algunas excepciones. Adriana. Sí, los casos suben ligeramente en Castilla y León o Madrid y bajan en comunidades como Cataluña, Aragón y especialmente en Andalucía. Aquí han registrado 890 casos este sábado, que son 310 menos que hace siete días. Descienden también los casos en la comunidad valenciana, que ha dejado un dato que no veíamos desde mediados 2 de octubre, cuatro fallecidos en un día. Vamos a Valencia, Adrián Sánchez. La Comunidad Valenciana ha notificado este sábado cuatro muertes por coronavirus, la cifra más baja de fallecidos desde el 19 de octubre. Los datos confirman la buena evolución del virus en el territorio valenciano, que ha pasado de liderar los contagios en España, con más de 100 muertes al día a finales de enero, a situarse en nivel de riesgo bajo, con una incidencia de 50 casos por cada 100.000 habitantes. A pesar de esto, la tercera ola ha sido especialmente letal en la Comunidad Valenciana, que acumula ya 4.000 fallecidos en lo que llevamos de año. También mejora la situación. En los hospitales, aunque en la s u c i la presión es todavía muy elevada. Bueno, con esta fotografía, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dice en una entrevista que publica el diario El País que estamos entrando en una zona valle. Justifica las medidas más duras en Semana Santa por la experiencia de Navidad que desató la tercera ola. No se pronuncia sobre una ampliación del estado de alarma y confía en que se podrán administrar las vacunas al 70% de la población adulta en verano. Precisamente ayer comenzó en Galicia la vacunación masiva de las personas. Entre 50 y 55 años, con las dosis de AstraZeneca. Radio Galicia, Lara c a p e l o Con una alta asistencia y sin incidentes de relevancia. Así ha comenzado la vacunación masiva en Galicia a unas 19.000 personas d entre 50 y 55 años. La Junta ha decidido seguir aquí con el plan previsto porque no se han detectado reacciones graves a la inyección de AstraZeneca. El c o n s e l l e r o de Sanidades, Julio García Comesaña, insiste en que es una vacuna segura y apela a la responsabilidad de los citados. Creo que. Por una banda、eh, un tema de responsabilidad también, ¿no? primero individual, luego colectiva. Desde luego, p u e si s hay esas dudas c o reacciones, pues l o que estamos a ver、eh, toda la información q u e n o s llega a todo el mundo, es、eh, que tienen que tener confianza y tranquilidad.、Eh. Se trata además de ensayar la organización de futuras convocatorias todavía más multitudinarias, ya que está previsto que en abril lleguen a Galicia cerca de 600.000 dosis de diferentes vacunas. Y sobre la vacunación y los efectos de la pandemia en todo el mundo. Pues Estados Unidos suma un nuevo récord en la vacunación y ha conseguido administrar cerca de 4.600.000 dosis en En Un día, Brasil se vuelve a superar y registra un récord de fallecidos diarios, casi 2.000 muertos. Mientras en Francia continúan con más de 4.000 pacientes en UCI y en París han empezado a trasladar pacientes graves de COVID a otros puntos del país con menor incidencia del virus. Por último, en Italia los contagios siguen al alza y mañana lunes empieza un confinamiento domiciliario para más de la mitad de los ciudadanos. Siete y cuarto, seis y cuarto en Canarias.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 Hubo noches que nos daban patadas desde las motos, pero volvías a todo estar, o volvías a todo hotel, lo que fuera. Se notaba mucho que el coronavirus había llegado desde fuera, ¿no? Y lo había traído el turista. ¿no?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 Y no era capaz de asumirlo, porque yo pensaba que si、eh, hubieran parado conmigo, yo no hubiera salido adelante. Ahora solo espera que todo el mundo se vacune para que nadie más tenga que pasar por una experiencia como la suya. Un año después, hay más de 72.000 fallecidos, según las cifras oficiales, consecuencia de una pandemia que sigue causando estragos, también económicos. a h dabao. Nuestro país ha superado por primera vez en un lustro los 4 millones de parados. Son 762.000 más que hace un año. Lo peor se lo llevan los jóvenes. 2020 terminó con un 40% de parados menores de 25 años, 10 puntos más que solo un año antes. Los ERTES también se han generalizado. El mes de febrero terminó con 900.000 personas en esta situación. Y por sectores hay un claro perjudicado. De los 316.000 bares y restaurantes que había en España en 2019, hoy han cerrado 100.000, casi uno de cada tres, y su facturación ha caído entre un 50 y un 80%. En total, 70.000 millones de euros, aunque las tiendas también han sufrido mucho. La Confederación Española de Comercio estima una caída de ventas del 20 al 25% y que cerca del 15% de los locales han echado el cierre. Este domingo, Carrusel tiene un color especial. Vamos a vivir el derby sevillano. ¡Uy, a luz de John! ¡Gol, gol, gol, gol, gol! gol, gol, gol. gol. Desde las dos de la tarde, toda la emoción del mejor fútbol. l o o j u i gol, l e s i a g gol, gol, gol! gol, gol! Te lo cuenta la familia líder de la radio deportiva. Carrusel Deportivo, con Dani Garrido. Cadena Ser, número uno en deporte. El ministro de Cultura pide por carta al alcalde de Madrid y a la presidenta de la comunidad que no terminen con Medialaz Prado. Es un centro que se dedica al arte y al encuentro vecinal y que el ayuntamiento ha decidido cambiar de uso. Uribe se explica que puede amenazar la candidatura de Madrid para que la UNESCO reconozca el patrimonio de este paseo. Pepa Blanes. El ministro intercede en el desmantelamiento de Mediala Prado, uno de los edificios culturales y sociales de Madrid más importantes, que el ayuntamiento está cambiando de ubicación y de contenido. Lo que en principio era una disputa local y vecinal, se ha convertido en un problema para la candidatura a Eje Prado, con la que la capital quiere lograr el patrimonio mundial que concede la UNESCO. Fue una idea de gallardón que ha continuado con Botella, Carmena y Almeida, pero que con este cambio podía peligrar. Así lo hace saber el ministro de Cultura, Rodríguez Uribe, en dos cartas enviadas al ayuntamiento de Madrid. Ya La presidenta de la comunidad, donde pide que rectifiquen, ya que la eliminación de Media Lab supondría un menoscabo del valor de esa candidatura que el propio ministerio presentó en 2019 ante la UNESCO y que este año será evaluada. También más de 400 arquitectos y 50 instituciones exigen al consistorio que dé marcha atrás, mientras los trabajadores, ya esta semana que viene, tendrán que acudir a su nueva ubicación. Y en la Crónica Internacional, Alemania celebra hoy elecciones en dos estados. Borja Camesella, buenos días. Buenos días, Baden-Württemberg al sur y Renania Platinado al suroeste. Son los dos estados federales alemanes donde hoy escogen a sus representantes políticos. Las encuestas pronostican una victoria de los líderes que ya gobiernan estos territorios, pero las urnas marcarán las primeras sensaciones electorales a nivel nacional. Estos comicios son la primera prueba electoral a la que se enfrenta el partido de Merkel, la CDU, después de que la canciller decidiese apartarse de la vida pública a partir de este año. El nuevo líder político, Armin l a c h e t se enfrenta así a Seis comicios regionales hasta llegar a las elecciones generales del próximo mes de septiembre. Serán las primeras sin Angela Merkel después de 16 años. En Matinal, los deportes. En deportes, el líder se deja a dos puntos, así que la liga se aprieta un poquito más. Paco Hernández, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Atlético de Madrid no pudo pasar del empate a cero en el Coliseum ante el Getafe y se reducen las distancias con el Real Madrid, que ganó al Elche en el Diestéfano y se coloca a seis puntos. El equipo de Simeone tuvo ocasiones para llevarse el partido en el tramo final, pero no acertó de cara a gol y se quedó sin sumar esos tres puntos, a pesar de que jugó 20 minutos con un jugador más por la expulsión de n i o n en el Getafe. El entrenador r o j i Blanco.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 Llegar a donde estamos nosotros. Antes, el Real Madrid había derrotado 2-1 a Leche l con dos tantos de Karim b e n z e m a El segundo de ellos llegó en el minuto 91. El conjunto blanco se llevó el triunfo remontando el 0-1 inicial de Dani Calvo. El árbitro y el bal volvieron a ser protagonistas al no señalar un posible penalti sobre Sergio Ramos. z i Dan, e sobre la actuación arbitral. Aquí no me voy a meter otra vez. ¿Qué sabes? El árbitro hacer su, su trabajo.、Uh, a nosotros parece que hay, que hay algo, pero bueno, al, al final el árbitro ha decidido otra vez. Cosa. Tanto Real Madrid como Atlético se centran ahora en sus partidos de la Champions de vuelta de octavos de final. El martes Real Madrid-Atalanta y el miércoles Chelsea-Atlético de Madrid. Y habrá que esperar a mañana lunes para el partido de Liga del Barcelona que recibe al Huesca en el Camp Nou. Una victoria les dejaría a cuatro puntos del líder. Bueno, yo que soy Sevilla no voy a estar muy atento al derby que se juega esta tarde, ¿no? Desde luego que sí. El derby es el gran partido del día, la gran cita de la jornada en el estadio. Ramón Sánchez p i j u a n a partir de las nueve de la noche. Sevilla-Betis. Con la última hora desde la capital andaluza, Santi Ortega, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días, Jules Lopetegui. Solo tiene la duda de Ocampo para el partido de esta noche. Diego Carlos, recuperado. El argentino no entrenó ayer por precaución y en principio no tendría que haber problemas para que estuviera en el equipo, pero no lo quiso confirmar el técnico sevillista. Mientras que en el Betis entró Víctor Ruiz en la lista, posiblemente vaya al equipo titular, al igual que Borja Iglesias e incluso la posibilidad de Joaquín no es descartable. El partido es a las nueve de la noche, se lo contamos en carrusel desde el Ramón Sánchez p i z c u a Gracias, Santi. Para hoy a otros e s i g o s Partidos de liga en primera división, desde las dos de la tarde hay fútbol con el Celta Atlético a las cuatro y cuarto nada, Real Sociedad y a las seis y media Eibar Villarreal. Y en la primera Everdrola, el Atlético de Madrid, Real Madrid, el d e r b i a partir de la una y media con 800 espectadores en la grada. Y fuera del fútbol, Paco, tenemos primer título de la temporada para g a r b i n e Muguruza. Sí, la t e n i s t a española ha derrotado a la checa Bárbara k r e v s k k o v a por 7-6-6-3 y conquistó el Master 1000 en Dubái. Consigue un título casi dos años después, no tuvo la misma suerte. s u e Roberto t e r Bautista en el torneo de Doha, el español perdió ante Gofán en dos sets y en Fórmula 1 regresó Fernando Alonso. Lo hizo en el segundo día de test de Bahrein, firmando nada menos que 118 vueltas y el décimo mejor tiempo. Carlos Sainz con el Ferrari terminó decimotercero en una sesión dominada por el Mercedes de Botas. Gracias, Paco. Buen domingo. Un abrazo. Hasta luego. La información vuelve en media hora en A Vivir. Feliz domingo.